Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión en un concepto que, la verdad, está sonando con muchísima fuerza este 2025 en el mundo educativo. Hablamos del Vibe Coding. Y, a ver, la pregunta que tenemos sobre la mesa es si esto es de verdad una revolución para el profesorado o si es, pues, la última palabra de moda, el último buzzword tecnológico que acabará, bueno, desapareciendo como tantos otros. Claro. Para intentar aclararlo, hemos estado buceando en bastante material, sobre todo en un análisis muy, muy lúcido de Juan José de aro en su blog Bilateria. Queremos entender qué es esto, si de verdad es para todo el mundo, y lo más importante, qué herramientas hay si alguien se anima a probarlo. Es que el punto de partida es clave, porque es muy fácil confundirlo con, no sé… Con otra moda. No estamos hablando de un nuevo lenguaje de programación ni de una plataforma mágica. Ajá. Estamos hablando, o podríamos estar hablando, de un cambio de paradigma. La idea de fondo es que la barrera entre tener una buena idea pedagógica y poder crear la herramienta digital para esa idea, esa barrera eh, se está desmoronando. O sea que el foco cambia. Exacto. Se trata de poner el foco en la didáctica. No en si te has olvidado un punto y coma en una línea de código. A ver, vamos a desgranar esto. Vibe Coding Educativo. Suena, no sé, suena un poco a marketing, ¿no? Estamos hablando de programar sin saber programar. Una especie de truco de magia. No, no es magia. Aunque a veces la verdad lo parezca. Piensa en ello más como una conversación. ¿Una conversación? Sí, un flujo de trabajo. Un docente tiene una idea. Dice... Necesito una simulación simple del ciclo del agua. O quiero un generador de problemas de matemáticas con dos variables para mis alumnos. Vale. O bueno, encargárselo a un informático o directamente rendirse, que es lo que pasa muchas veces. Uh. Ya. Yeah. El Vibe Coding propone un camino nuevo. Abres un chat con una inteligencia artificial y sencillamente se lo pides. Dialogas con ella. Le dices, crea una página web con un esquema del ciclo del agua. Quiero que la evaporación sea un botón. Un botón interactivo. Eso es. Y que al pulsarlo muestre un texto explicativo. Y la IA te genera el código. Luego le dices, vale, ahora añade otro botón para la condensación. Es un proceso eh, de construcción progresiva. Entiendo. El código deja de ser el protagonista para convertirse en el material con el que trabajas. Espera un momento. Si te entiendo bien, lo que me estás diciendo es que el cuello de botella para crear recursos digitales en el aula ya no es el conocimiento técnico. No. Ya no es la capacidad de programar. Para nada. El cuello de botella pasa a ser puramente la creatividad y la visión pedagógica del docente. Exactamente. Has dado en el clavo. Ese es el cambio de juego total. Es que eso lo cambia todo. O sea, si soy una profesora de historia y se me ocurre una idea genial para un mapa interactivo del Nilo, ya no tengo que pensar, Uf no sé, Javascript. Nada. Mi único límite es mi capacidad para describir bien mi idea. Podría decirle a la IA... Quiero un mapa del antiguo Egipto. Pon un marcador en Tebas y otro en Memphis. Y cuando se haga clic, que aparezca una ventana con su importancia. Y la guía lo construye. Y tú te dedicas a lo tuyo, que es la historia, no a pelearte con el código. Ese es exactamente el espíritu. La prioridad absoluta es la intención pedagógica. Claro. Y no es que no haga falta entender la lógica de lo que estás creando. Pero, vamos, te liberas de la tiranía de la sintaxis. Es pasar del miedo a la pantalla en negro a una conversación creativa. Vale, me has convencido. La idea es potente. Pero vamos a lo práctico, que es donde muchos se suelen quedar. Tengo la idea. ¿Ahora qué? Abro Google y ya está. ¿Por dónde se empieza? Buena pregunta. Y aquí es donde el análisis que mencionaba se pone muy interesante, porque traza un mapa muy claro. Lo primero es entender que hay como dos grandes mundos, dos ecosistemas. ¿Ah, sí? Sí. Las herramientas que usas directamente en el navegador, vía web, y las que te instalas en tu propio ordenador. Las herramientas locales. ¿Y por qué esa división? O sea, ¿qué ventaja tiene una sobre la otra? Pues la web es la inmediatez. No instalas nada. Abres una pestaña en Chrome, Edge, lo que uses, y te pones a crear. Fácil. Es perfecto para empezar, para probar una idea en 10 minutos. O si trabajas en un centro donde no te dejan instalar programas. Es la puerta de entrada sin fricción ninguna. Vale. Las locales, por otro lado, requieren ese paso previo de instalar algo. Pero a cambio te dan mucho más control. Y más potencia. Claro. El proyecto vive en tu ordenador, gestionas los archivos como quieres, no dependes de la conexión Internet. Es un entorno más profesional, por así decirlo, para proyectos que quieres que crezcan. Entiendo. Es como, no sé, hacer un boceto rápido en una servilleta frente a montar tu propio taller en el garaje. Esa es una analogía perfecta. Pues empecemos por la servilleta, por lo más accesible. ¿Qué opciones hay en el mundo web? Dentro del mundo web, la fuente distingue dos niveles. El primero es el de prototipado rápido, para crear algo sencillo de una sola página. Vale. Y aquí tenemos a los grandes jugadores que ya casi todo el mundo conoce. Por ejemplo, Gennini de Google, si activas una función que tiene llamada Canvas. Ajá. O ChatGPT, que tiene algo parecido llamado Lienzo. También Cloud, con una función que se llama artefactos que es muy potente. Y hay otras como QuenWebDev. Para, para, para. Me has soltado cuatro nombres que para una novata suenan prácticamente a lo mismo. ¿Son intercambiables o hay alguna razón para elegir uno sobre otro? Es una duda muy lógica. A este nivel, el más básico, son bastante parecidos, la verdad. Todos te permiten, a partir de texto, generar una pequeña web o aplicación interactiva al instante. Ya. La diferencia suele estar en los matices del modelo de IA en cómo presentan el resultado. Mi recomendación para quien empiece es que pruebe el que ya use, el que le resulte más familiar. Lo fascinante no es la herramienta en sí, es la velocidad. La inmediatez que decías… Exacto. El otro día, un profesor compartió un generador de problemas de física que hizo en 20 minutos con una de estas herramientas, durante la hora del almuerzo. ¿En serio? Sí, sí. No era la aplicación más bonita del mundo, pero sus alumnos la usaron esa misma tarde para repasar. Esa es la velocidad de la que hablamos. Se rompe por completo el ciclo de «tengo una idea, a ver si en verano tengo tiempo de aprender a hacerla». Vale, eso es para cosas rápidas de una página. Pero supongo que si quieres hacer algo un poco más complejo, no sé, una unidad didáctica con varias secciones, se te queda corto, ¿no? Exacto. Y para eso está el segundo nivel dentro del mundo web. Herramientas para un desarrollo más estructurado. Ya no es una sola página. Es una aplicación con varias vistas, con lógica interna. El ejemplo más claro que se menciona es Google AI Studio. Ah, vale. Que es un entorno un poco más avanzado, pero que sigue funcionando completamente en el navegador. Bien. Creo que el mapa web está claro, pero has dicho que este era el boceto en la servilleta. ¿Qué pasa cuando mi idea funciona? A los alumnos les encanta y quiero convertirla en algo más sólido, algo que pueda usar los próximos tres cursos. Ahí es donde saltamos al otro mundo, ¿no? Ahí es donde entras en tu taller, en las herramientas locales. Vale. La ventaja es el control total. Tienes los archivos en tu ordenador, organizados en carpetas. Puedes usar sistemas de control de versiones para no perder cambios. Es pasar del prototipo a un proyecto robusto, con cimientos. De acuerdo. Pero esto ya empieza a sonar más intimidante. Instalar herramientas locales. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Necesito un máster en informática? No, para nada. La primera categoría de herramientas locales son los editores gráficos, los llamados IDES. ¿IDES? Sí, sí. Piensa en ello como un Word supervitaminado para crear proyectos. El análisis destaca el más famoso, que es Visual Studio Code. Es un estándar en la industria. Ya. Pero lo interesante es que ahora a estos programas se les pueden añadir extensiones, como pequeños plugins que integran la IA dentro. Mencionan Gemini Code Assist, por ejemplo. Y así tienes tu taller organizado y, dentro, a tu asistente de IA listo para ayudarte. Vale. Pero sigo pensando en ese docente, quizás de latín, que tiene 60 años y bastante tiene ya con la burocracia. Le hablas de Visual Studio Code y extensiones y probablemente salga corriendo. Claro. No hay una barrera psicológica aquí que es incluso más grande que la técnica. Esa es una pregunta fantástica y absolutamente crucial. Y aquí es donde entra la que, para mí, es la herramienta más importante de todo este ecosistema. Y no es un software. Ah, no. No, es la comunidad. El análisis menciona específicamente a un grupo de Telegram, Vive Coding Educativo, con más de 1,500 docentes. Ah, o sea, que no estás sola ante el peligro. Para nada. Y eso lo cambia todo. Te atascas instalando Visual Studio Code, que la primera vez puede imponer, claro que sí. Lanzas la pregunta en el grupo y es casi seguro que 10 personas te contestan en 5 minutos porque ya han pasado por lo mismo. Claro. Alguien comparte un tutorial, otro te da un truco. Esa barrera psicológica de la que hablas se derrumba cuando ves que no eres la única y que hay una red de apoyo. Hacen que todo esto sea, pues, realista y sostenible. Me parece un punto clave. Entonces, dentro de este taller local, además de los editores gráficos, ¿hay más opciones? Sí, hay una segunda categoría que es un poco más eh, directa, la terminal de comandos o CLI. Uf, la pantalla negra. La clásica pantalla negra donde escribes órdenes. Suena a película de hackers, pero en este contexto son herramientas como QNCLI o Gemini CLI, que te permiten crear y gestionar proyectos enteros con simples comandos de texto. Es menos visual, pero increíblemente rápido y potente una vez que le pillas el truco Aunque me imagino que es un paso más avanzado. Sí, es cierto. Es un paso más avanzado. Entendido. Tenemos el mundo web para empezar rápido el mundo local para construir en serio y la comunidad como red de seguridad. Ese es el mapa completo. No del todo. Lo interesante es que las fronteras se están difuminando. Esta filosofía del Vibe Coding está empezando a aparecer en sitios inesperados. El análisis menciona dos enfoques complementarios muy reveladores. A ver. Uno es Canva. Canva, la herramienta para hacer pósteres y presentaciones. La misma. Cada vez incorpora más funciones de generación asistida por IA para crear no solo imágenes, sino recursos interactivos, infografías animadas, pequeños prototipos, casi sin tocar una línea de código. ¡Vaya! Se está convirtiendo en una herramienta de creación multimedia muy potente con esta misma filosofía. Y el otro ejemplo que dan es Cursor, que es un editor de código que ya nació con la IA en su ADN. O sea, que no es que haya una lista de herramientas de byte coding sino que es como una nueva capa de asistencia inteligente que se está integrando en todo lo que ya usamos. Has captado la idea a la perfección. No se trata de elegir una única herramienta mágica, sino de entender que esta nueva forma de trabajar va a estar en todas partes. Vale, mi cabeza está dando vueltas con tantas opciones. Vamos a intentar poner orden. Si yo soy una docente que ha escuchado esto y piensa, quiero probar, ¿cómo elijo por dónde empezar? ¿Qué criterio sigo? El criterio principal debería ser siempre el objetivo pedagógico. ¿Qué quieres conseguir? Si la respuesta es... ¿Quiero probar una idea para una actividad rápida para la clase del jueves o necesito un recurso sencillo de usar y tirar? Algo rápido. Sin duda. Empieza por las herramientas web. La inmediatez que te dan es imbatible y no te complica la vida. Si por el contrario piensas, esta idea es la base de un proyecto para todo el trimestre, quiero que sea estable y poder reutilizarlo… Algo más a largo plazo. Entonces vale la pena dar el pequeño salto a las herramientas locales. Te darán un control y una escalabilidad que las herramientas web no pueden ofrecer. No es una elección de blanco-negro. Para nada. Y esa es quizás la mayor fortaleza de todo este ecosistema, la flexibilidad. Es que es brillante. Puedes empezar tu recurso en el navegador con una herramienta web súper sencilla para validarlo. Claro. Para ver si la idea funciona, si a los alumnos les engancha, si pedagógicamente tiene sentido. Y si la respuesta es sí, si la cosa funciona y ves que tiene potencial, entonces, y solo entonces... Te lo llevas a un entorno local. A un entorno más robusto, ¿sí? Para hacerlo crecer, para añadirle más cosas, para pulirlo, elimina por completo la presión de tener que tomar la decisión perfecta desde el minuto uno. Totalmente. Permite experimentar, iterar, equivocarse rápido y barato. Permite que la tecnología se adapte a las necesidades de la pedagogía y no al revés, que es lo que ha pasado demasiadas veces. Cierto. Y esa adaptabilidad es lo que hace que esta práctica sea tan potente para un entorno tan dinámico como es un centro escolar. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea de este análisis, ¿no es que el Vibe Coding vaya a convertir a todos los docentes en programadores? No, en absoluto. Va de algo mucho más profundo. Va de darles el poder de ser arquitectas de sus propias herramientas, de pasar de ser consumidoras de tecnología a ser creadoras, usando la IA como un socio creativo y poniendo siempre a la pedagogía al volante. Exacto. Y si me permites, querría cerrar con una reflexión que esto inevitablemente provoca. El análisis se centra, con mucho acierto, en cómo el profesorado puede crear con estas herramientas. Sí. Pero esto abre una pregunta gigantesca para el futuro. Si esta se convierte en la nueva forma estándar de construir cosas en el mundo digital, ¿cómo debería cambiar la forma en que enseñamos a nuestro alumnado a resolver problemas? Uf, es una pregunta muy potente. Es que quizás el siguiente paso ya no es tanto enseñarles a programar línea por línea con una sintaxis estricta. Quizás lo que de verdad necesitan aprender es a definir un problema con claridad, a descomponerlo en partes lógicas y sobre todo a dialogar de forma eficaz con una IA para construir sus propias soluciones. Wow. Es un cambio de paradigma que va mucho más allá de las herramientas que usamos en clase. Llega al núcleo mismo de lo que entendemos por competencia digital. Ahí lo dejo.